Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alavedi y Ratia, aquí comienza Hordago Navarra. Hacha león, Nafar Una temporada más y ya es la cuarta, emitiendo desde los estudios de Alavedi y Ratia. Después de un verano muy reivindicativo, con la aparición cada vez más de las banderas del Estado de Navarra por los diferentes rincones de la Navarra ocupada, y en los que cada vez más son los lugares que se suman a celebrar el 15 de agosto en Ascatas Unare Neguna, conmemorando la victoria de los vascones en el 778 contra el Imperio Franco. Vascones dirigidos por ...en Eko el primer jefe de Estado... ...que recuperó otra vez la independencia... ...sitios como... ...Orreaga en la Alta Navarra... ...Pasaydo Niebane en Guipúzcoa... ...y Amestulla en Araba... ...reunieron a numerosos navarros... ...que reclamaban el fin de la ocupación... ...y colonización por parte de España y Francia... ...con el firme propósito de lograr la libertad definitiva. Empezamos un curso nuevo... ...con energías renovadas... ...y siendo conscientes de que cada vez... ...estamos más cercas de la libertad. Por la desconquista y la libertad... ...comienza Hordago Navarra. Power to the little people. La Otada y Aramayo, 107.4. La Rioja Treviño, 107.7. Ayara, Miñaki Ratia, 96.5. sacana 90.6. A la vez ratian. Hola, Chaldeon Berriro. Como os hemos comentado en la introducción, empezamos un programa más y aquí a mi izquierda, como como bueno suele ser habitual, y no es muy habitual que estemos los dos juntos, pero bueno, Raúl Arcaya. Hola, Chaldeon. Un placer. Igualmente, Ñego. Y bueno, vamos a, a empezar este programa, digamos que eh, vamos a hablar... ...casi monográficamente del, del Congreso de Navarralde... ...que va a tener lugar estos este mes de septiembre... ¿no? En, ...en diferentes lugares. Yo creo que la ocasión lo merece... ...es un congreso que en este año celebra su tercera edición... ...y son importantes las personas que participan en él... ...estamos hablando de historiadores de altura que yo creo que Íñigo van a hacer disfrutar y mucho a todas aquellas personas que se vayan a acercar a esas diferentes sedes. Ya iremos hablando en este programa, de este en día 5 eh, de septiembre, de más detalles sobre qué va a tratar este tercer Congreso de Historiadores de Navarra y bueno, algunas de las personas que aquí vamos a poder escuchar están directamente vinculadas a él. Eso es, y yo creo que antes de dar paso a nuestro primer invitado, para que nos sale de Navarra al Congreso, yo creo que es interesante leer una cita de Milan Kundera, un escritor checo, que viene a decir esto. Cuando se quiere liquidar una nación, se empieza por sustraerle la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y alguien escribe otros libros, de otra cultura e inventa otra historia. Entonces, lentamente, la nación comienza a olvidar quién es y qué ha sido. Eh, Arracha el león, Ángel. Hola, no Arracha el Entendemos que Navarralde está para evitar esto, ¿no? Precisamente, precisamente para hacer el trabajo contrario, para recuperar nuestros libros, nuestra memoria, para que este país no pierda la conciencia de sí mismo, de lo que ha sido y de lo que quiere seguir siendo. Y esa es precisamente eh, Ángel Arrocha León... La labor de Navarralde, una organización que lleva ya muchos años trabajando en pro, eh, no solo de la cultura, también de la historia de este gran país que es Navarra, que es nuestro país. Eh, yo sí quisiera invitar a Ángel Recalde, este primer invitado en esta edición de Órdago Navarra, que pudiera explicar a la audiencia de Órdago Navarra en qué consiste Navarralde, cuál es el objetivo de Navarralde, cuál es su dedicación. Pues como muy bien has planteado, Navarro en sí es un grupo, se plantea como un grupo cultural, ¿eh? en realidad es un grupo, un grupo bastante heterogéneo de gente muy preocupada por el país, por, por esta conciencia que, que tenemos, ser un país con una personalidad propia, con una historia propia, un sujeto en la historia, que queremos ser sujeto político en la realidad, en el presente. Y a partir de ahí, bueno, pues ¿dónde podemos trabajar? bueno sabemos que todos los vectores todas las cuestiones que se plantean en, en la cotidianidad en este país están muy atravesadas por digamos por problemas y de conflictos políticos y específicamente eh, nuestro nuestra nuestra personalidad nuestra identidad lo que nos define lo que nos hace como sociedad eh, también y ¿eh? Y entonces, precisamente por esa contaminación de lo político, parece que todo hay que llevarlo a la política. Y nosotros decimos, bueno, primero vamos a hacer lo mismo, pero en el otro ámbito. No quiere decir que renunciemos a la política, pero nosotros donde nos centramos es precisamente en esa en esa cultura, en esa identidad, en eso que somos. ¿no? Porque somos un país con mucha fuerza, con unos valores muy interesantes, que nos han definido, con un espacio propio, con una historia muy rica, y lo que trabajamos es para recuperar. Entonces, es cierto que en los últimos años, dentro de esta explicación que estoy dando, en la que nos centramos, pues eso, en la cultura, en la identidad, en, en la lengua, en el patrimonio. La gente nos ha, nos ha visto, sobre todo, pues por esa, ese trabajo que hemos hecho en uno de los temas más olvidados, que es el, el de la historia y la memoria histórica. Y ahí, pues bueno, pues este este año en concreto se ha planteado pues un reto, un reto concreto que era el de, bueno, pues vamos a ver... Eh, que es lo que nos dice la historia sobre lo que ha sido un capítulo muy importante, como es el de la conquista de Navarra, uno de los capítulos de, de la conquista de Navarra, igual el, si no es el último, el penúltimo, pero el más importante, en el que, bueno, se perdió la independencia como Estado, siguió en el otro lado de los Pirineos, pero todo toda eh, la parte vasca, la parte navarra del sur de los Pirineos, que es donde estaba el grueso del Estado, pues ya fue derrotado y fue conquistado por, por Castilla y por... ...y por Aragón, ¿no? Entonces, este año, en torno a esta cuestión... ...pues ha habido un debate público muy, muy interesante... ...muy movido... Eh, se han escuchado las versiones oficiales que decían que navarra se incorporó en función en virtud de una vocación hispánica que traía desde antiguo o sea navarra existe en la historia pues igual ocho siglos antes que, de que apareciera digo, la menor mención de españa y sin embargo pues eh, pues eso los, de, los apologistas de apologistas de la versión oficial pues estaban sosteniendo pues tesis así de esto imagínate que tú tienes ahora una una vocación y ...X que se va a realizar de aquí a siete siglos, a ocho siglos... ...pues bueno, ese tipo de absurdos se han dicho... ...nosotros hemos planteado lo que es de sentido común... ...Navarra era un país, una nación, un Estado independiente... ¿Eh? Bien definido, con un territorio, un reconocimiento internacional y fue conquistado por las armas. De esa forma pura y simple, que es además la que te explica el sentido común. Ningún país cede su soberanía, cede su libertad y su independencia. Fuimos conquistados, fuimos violentos y esto es pues, uno de los orígenes de la situación en la que nos movemos, en la que estamos en el presente. Pues hemos analizado ese tema, lo hemos sacado a la calle, hemos trabajado en bueno en infinidad de sitios, eh, hemos dado muchas conferencias, hemos preparado materiales y específicamente hemos organizado una serie de congresos para documentar esto que estoy diciendo. ¿no? Y bueno, pues este año llegamos al tercer congreso de historiadores de Navarra ¿eh? y bueno, eso es un poco lo que hoy planteábamos. ¿no? Eh, Ángel, que hablando, como dices, no de historiadores y de historia, ¿no? Eh, me está viniendo ahora lo de el trato que se os puede dar, o pues, se suele dar a la gente que reclama el, el estado de Navarra, ¿no? De historicistas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo ves eso, no? Porque, por ejemplo, yo ahora mismo creo que van a emitir una serie de televisión sobre la reina Isabel de Castilla, ¿no? ¿Y eso no es historicismo o...? Bueno, eso es un, una descalificación, bueno, como te pueden decir lo contrario, en el sentido de que, bueno, lo que tú haces no tiene ninguna vinculación con el país, etcétera o sea, eh, En este país se utiliza todo, sobre todo si si eres tú quien tienes el altavoz, es decir, los medios de comunicación. Sirve cualquier cosa, ¿no? Los argumentos más peregrinos eh, se, se utilizan, pues, cuando... Cuando te quieren descalificar, así de simple. Y claro, nosotros no tenemos el poder, nosotros somos parte de la sociedad civil y, de, y trabajamos desde la sociedad civil, no desde las instituciones ni desde el poder. ¿no? Eh, el planteamiento del historicismo dicho bien y pronto es una estupidez. Eh, la historia es uno de los elementos eh, que constituyen a las sociedades porque le dan un autorreconocimiento una sociedad tiene que saber quién es ella misma eh, es un colectivo que trabaja sobre sí mismo que se reproduce que educa a los suyos que, que prepara las bases para el futuro es decir que trabaja en colectividad y uno de los elementos mm, esenciales de, de ese trabajo en colectividad es saber quién eres y eso te lo dice la historia es decir que ha pasado previamente de dónde vienes eh, todo eso entonces mm, En este momento, pues, sobre todo en nuestro país, eh, ese argumento se ha trabajado precisamente para quitarnos, como, como muy bien citabas eh, a Milán Kundera, se, se ha trabajado ese argumento para quitarnos eh, nuestra, nuestra propia historia, ¿no? esa, esa identidad. Hay gente que se lo ha creído. Es triste. ...tú puedes ir a Venecia y decirles que, que eliminen su historia... O, ...o ir a Roma, o ir a, a, a Berlín, o ir a París... ¿eh? ...quítales a París, quítales los campos elíseos... ...los monumentos a Napoleón... ...y se te reirán y dirán, ¿de dónde viene este este Selenita? ¿no? Eh, en cualquier sitio de, de la Europa más culta... Eh, ...ese argumento es peregrino... ¿eh? ...sobre todo con la historia tan, tan viva, tan fuerte... ...y a veces... ...tan problemática, tan dura como han sido las guerras mundiales. A nadie se le ocurre que hay que olvidar la historia, a nadie. Para bien y para mal, hay que recordarla, hay que saberla. Solo se nos plantea a nosotros. Es un poco pueril, pero a veces así estamos, en, es, en ese plano del debate pueril, infantil. Lo triste es que hay gente que, que lo asume. Y lo triste además, eh, Ángel, es ver cómo algunos de nuestros políticos, fundamentalmente aquellos que eh, alardean de defender al país y que hablan de crear ese gran país independiente de España y Francia, en muchas ocasiones acusan a eh, entidades como Navarralde de ser historicistas, es decir, eh, no deja de ser curioso, también incluso desde los partidos políticos que se declaran independentistas. Tiene, tiene su lógica. ¿eh? Hay que entender que nuestro país, bueno, este trabajo que se ha hecho durante siglos de aculturización, ¿eh? de quitarnos nuestra conciencia, nuestra cultura, ¿eh? nuestra nuestro sentido de, de país, pues ha acundido ha cundido y hay una serie, hay gente que está totalmente desnacionalizada, que no sabe... Eh, a quién pertenece, ni dónde es, ni dónde viene, y hay otra gente, sin embargo, pues que ha recuperado una cierta conciencia, pero a través de versiones un poco ideológicas. pues Sabino Arana le dio un gran impulso al país, pero en parte se inventó parte de, de, de la cultura que él mismo propagaba. lo El carlismo, que tiene una tradición conservadora y muy tradicionalista en el país, muy arraigada, pues también estaba muy muy viciada, eh, muy muy tocada por este estos falsos mitos que en parte pues vienen precisamente de, un, de fuentes envenenadas como son las castellanas, ¿no? Garibay es el gran eh, creador de estos mitos y era el secretario personal, el cronista personal de Felipe II, ¿no? Y el problema es que estas versiones han llegado hasta las ideologías del presente y claro, eh, han creado una clientela que se siente cómoda y ahí, pues eso, pues ahí desde versiones vizcatarras muy vinculadas pues a, a unas, unas subculturas locales como vi, vi, visiones o versiones navarristas ¿eh? que dicen que navarra pero es una barra pequeña ¿eh? de, del terruño más limitado y sin nada que ver con el resto del país Son versiones que han venido a dividirnos y que tienen una base de leyenda, de mito, un montón de, de mentiras pues claro que lo hacen muy débil y muy fácil de combatir y por eso están por eso además se defienden. pero eh, por la otra parte pues estos partidos estas corrientes pues se sienten como tienen una clientela bastante fiel y no no, no, no se atreven a A alimentar a esa clientela decirle no no esto no es así vamos a ser rigurosos vamos a tener una visión clara del país con todas sus condiciones vamos a alimentar a, a eliminar eh, versiones que nos di, que nos dividen que nos dificultan el, el trabajo como puede ser pues esa que estamos hablando de eh, sectores biszcatarrnos o sea, parciales visiones parciales del país y, y eso es lo que lo que luego pues eso genera que esos partidos pues tengan tengan reparos cuando les dicen, oye, vamos a cuestionaros a vosotros también, no en mal plan, no venimos a, a nos haceros la competencia política o partidaria, pero sí nos gustaría que el país nuestro tuviera una visión clara de sí mismo. ¿no? Bueno, de todas formas vamos viendo estos últimos años, no algo que al principio igual navarral de igual se sentía un poco sola en, en el trabajo, ¿no? y sobre todo este este año 2012 en lo que llevamos, ¿no? de que van apareciendo diferentes congresos organizados por otras ...personas o entidades o, o movilizaciones o no sé, eh, en las chondas de Bilbao han aparecido banderas del Estado de Navarra... ...o sea que eso no era pensable hace cinco años. No, yo creo que poco a poco estamos sembrando y eso se está viendo en el trabajo. Creo que todavía hay mucho que, recordar, eh, que recorrer, eh. no vamos a echar cohetes ni pensar que está ya todo conseguido... ...creo que todavía la cosa está muy verde... Pero efectivamente hay que tener en cuenta que hace 10 años se partía de cero, apareció un libro que llamó la atención, apareció alguna eh, algún tipo de manifiesto que, que, que chocó, que impactó eh, en la gente pero efectivamente la, la resistencia ha sido muy fuerte ha habido mucha gente que nos ha acusado de bueno que venís aquí a revisar que venís a proponer eso nos divide etcétera etcétera cuando nosotros eh, sobre todo hemos venido a clarificar el panorama y no, no hemos planteado ninguna división al contrario dentro de nuestros presupuestos eh, le, eh, la tendencia a, a la unidad en el país ...es, es una, de la, una de las condiciones antes de, de futuro, una de las condiciones de futuro... ...no, pero efectivamente, pues eso, eh, el trabajo ha sido difícil y se ven algunos frutos... ...yo creo que eh, donde estamos ganando es en, en el terreno de la coherencia... ...nosotros damos una visión del país que cuando la gente se quita los prejuicios... ...y dice, bueno, ¿y esto es que, hasta qué punto tiene sentido lo que dicen y, y esto cómo?... Y, ...y empiezas a ver que efectivamente lo que nosotros hemos investigado... ...lo que nosotros estamos sacando a la luz, pues explica muy bien... Eh, ...el proceso que se ha llevado en los últimos siglos... Eh, y de esa manera te permite hacer cuadrar pues eso que exista pues un derecho muy similar en Iparralde, en Egoalde, en un lado en otro y dices, bueno, ¿y todo esto de dónde viene? Pues viene de, de un tronco común eh, que la lengua, que, que efectivamente hoy en día está dividida en eustalquis y sin embargo tiene un sustrato común, hombre, es que ha, aquí ha habido un proceso de, de unidad territorial, un país que estaba unificado y eso genera una lengua unificada, genera una serie de dinámicas sociales, bueno, todo eso se va viendo y sin embargo, pues las otras versiones se sienten incómodas y ahí estamos en esa pelea entre el camino que vamos abriendo y las resistencias las resistencias que, que, que, se, que se oponen Son las palabras de Ángel Ricalde, el máximo representante de Navarralde a quien una vez más tenemos que dar las gracias porque ya son unas cuantas eh, las veces que ha respondido a la llamada de Alavedi y Radia. y bueno, no sé si quizá Íñigo le quiere eh, ya preguntar alguna cosa más... Eh... ...alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero... ...no sé, lo único si quieres terminar con algo Ángel... ...porque bueno, sí. como este programa... ...vamos a hablar casi exclusivamente del Congreso... ...y tenemos otros dos invitados... Esperando, ...esperando todavía... Sí. ...si quieres si, si queréis, si os parece bien... ...puedo dar un poco de información rápidamente... ...de lo que va a Perfecto. ser la estructura, yo creo que merece la pena... sí Eh, nos hemos centrado en analizar eh, un aspecto que hasta ahora no se había estudiado, que es eh, el de las consecuencias de la conquista. Es un elemento es difícil de situar porque no es en el momento puntual eh, del enfrentamiento bélico, de la batalla, etcétera, sino que… Eh, hay, hay que entenderlo en clave de proceso ¿eh? que se va desarrollando a lo largo del tiempo y eh, eso nos ha permitido eh, acercarnos a varios aspectos muy diferentes, pero muy significativos. Entonces, uno, muy claro, podríamos haber metido más, ¿eh? Eh, el tema de la religión, la Inquisición, ahí ha habido procesos históricos muy, muy interesantes, pero bueno, nos hemos centrado en algunos que o sea, no podemos cubrir todo ¿no? y algunos que nos parecían particularmente necesarios. ¿eh? Yo creo que ese ha sido el criterio. ¿no? Y entonces, en ese sentido, uno ha sido el de la aculturación, lo que decía Miguel Pundera, de hacer desaparecer hacer la conciencia. En este país, nuestra conciencia, nuestra identidad está muy vinculada a la lengua. Entonces, hemos cogido simbólicamente el aspecto de la lengua, precisamente para estudiar esa aculturación, y cómo, eh, precisamente, eh, el conquistador eh, ha, ha mantenido una presión const constante para... Eh, ...anular nuestra lengua para hacerla retroceder... Eh, ...para eliminarla, como lo ha hecho en otros lugares de, de su imperio... pues ...en lugares de Latinoamérica y de otros pueblos del mundo... ¿no? ...y aquí ha habido una pelea constante en, en, en el mantenimiento... de ...la lengua propia y la, la desaparición... ...eso se va a estudiar en Arrasate... ...otro aspecto que estaba sin, sin analizar... Es el tema territorial lo que decíamos antes de la división en territorios y nosotros hemos sacado pues una, una referencia histórica que es la de la frontera de los malhechores que se establece entre Guiipúzcoa y navarra pues entre los siglos 13 y 16 ¿no? pues entre la conquista de 1200 y 1512 ¿no? eh, es una frontera que antes no existía es artificial, se crea con la guerra donde, donde acaba el frente de guerra. Y, eh, y ahí luego en, en esa presión, en esa presión bélica que se da durante tres siglos y que se va que va germinando una frontera nueva interna dentro de un país que en sí es, es homogéneo, eh, pues se están sentando las bases de lo que hoy tenemos, ¿no? Esa división entre Eh, ...la comunidad autónoma vasca y la comunidad foral de Navarra... ...pero pasa luego lo mismo en la frontera de Pirineos ...entonces esa división territorial que tenemos... ...en términos administrativos, políticos... ...de organización territorial, de simbología, de identidad... ...porque uno se siente vasco-franceses... ...otros se sienten navarros, etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? ...todo eso viene de ahí, de la conquista... ...y nadie lo había planteado hasta ahora... ...y es un elemento muy importante... ...otro tema es el de los castillos... ...eso se va, se va a estudiar en Leiza... El, ...el sábado, este, este mismo sábado... ...en Ahoiz, la día la semana que viene, el viernes... Eh, ...vamos a plantear el tema de los castillos... ...porque el tema de los castillos... ...que es una destrucción militar... ...para destrozar las defensas del país en su momento... ...sin embargo tiene una dimensión posterior que es patrimonial... ¿Eh? ...tú imagínate que tuviéramos este país lleno de castillos... ...y la gente diría, coño, ¿y esto por qué? ...porque hemos sido un país que ha construido esos castillos... ...para defensa porque estaba aquí nuestro poder político... ...nuestra resistencia, nuestra lucha y tal... ...la gente diría, y coño, ¿qué país, eh? ...y cómo y qué fuerza hemos tenido, claro... ...esa visión simbólica que te da la presencia del patrimonio... ...desaparece, ¿ya? ...y cuando alguien no ve eso y ve un... un un panorama desolado y sin nada pues dice bueno pues aquí es vivo en mitad del desierto o vivo en mitad del monte y soy un leñador y no soy más, ¿no? pues ese patrimonial que configura también las conciencias, queremos trabajarlo y luego al final, pues bueno, ahí hay un montón de elementos ya de institucionales de, de, de expolio y tal que se van a estudiar ya en Pamplona y eh, esa será la cuarta sesión, yo creo que ese es un poco el esquema de, del Congreso creo que son unos temas muy interesantes y sobre todo que hasta ahora no, no se habían planteado Uh -huh. Congreso además itinerante Arrasate, Leitza, Agoyt y Iruñea van a ser las sedes de este ya tercer Congreso de Historiadores de Navarra uh -huh. ¿Escarricasco? Eh, sí, eh, Ángel, sí, perdón No, no, no, sin más. Eh, agradeceros sí. que nos Frojs esta, eh, esta sesión, esta posibilidad de contactar con el público. Efectivamente, yo creo que este año se ha hecho una labor de, de socialización de todos estos temas. Nosotros seguimos investigando y es la verdad es de agradecer que nos que nos ayudéis de esta manera, pues eso, ¿no? Sacándolo al público y en este caso pues haciendo esta labor de divulgación. Estamos encantados, Ángel. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Es que recasco, un abrazo fuerte a vos. Entzutenari zara, hor dago Navarra, alabedi Irratia. Bart charmagaria. Aspaldia sai <speaking> terdiace <in foreign language> himbetikos jinekonis galtzenez Non et tudani custem se joignait ariconais pena sha ngrines mai ta ty hamabostorretenytian sukuamaspia komplitu entzutenari dago nabarra alabedi irrati Cuando pasan eh, en estos momentos eh, 30 minutos, justamente de las 7 de la tarde, seguimos en Ordago Navarra, eh, celebrando desde luego con gran alegría por la eh, convocatoria de ese tercer congreso de historiadores de Navarra y en este caso vamos a tratar de presentar a nuestro siguiente invitado. Despedíamos a Ángel Recalde y hablaremos a continuación con Luis María Martínez garate Para nosotros, Coldo. Eh, viejo conocido de esta radio de Alavid y Gratia, quien, bueno, además de ser ingeniero en telecomunicaciones, eh, pues una persona muy dedicada a la historia de Navarra, lo recordamos además por esa última obra, bien reciente, Paradigma Navarra, Paradigma Navarro, editado, por cierto, eh, gracias a Navarralde, Y eh, yo no sé si lo tenemos ya al otro lado del teléfono, hablamos de Luis eh, María Martínez Garate, quien por cierto también es eh, creador, es fundador de la sociedad Iturralde y además también hay que decirlo, fue uno de los fundadores de Navarralde. Eh, Arracha León, buenas tardes. León, es que recasco, Coldo, eh, una vez más, eh, muchísimas gracias por atender a la llamada de Alavedi y, y Erratia. Eh, bueno, hablábamos eh, hace un ratito con Ángel Recalde sobre ese congreso, la verdad que lo esperábamos prácticamente como agua de mayo, y un congreso en el que eh, también, eh, Coldo, tú también vas a tener la oportunidad de hablar sobre Navarra. Sí, yo participo en, bueno, ya sabéis, habré explicado, supongo... Ángel, que el Congreso tiene cuatro partes, y yo participo en la segunda, que se desarrollará en Leiza el sábado próximo, día 8. El tema general de la parte del Congreso que se desarrolla en Leiza es la, la frontera de malhechores. Entonces, sobre ese asunto, yo he una ponencia que se titula La partición territorial, fraccionamiento del sujeto histórico. Uh -huh. eh, Arracha el León, Goldo, soy Íñigo racha león y ni que bueno te traíamos es un poco es pues que a la audiencia pues lo que es una ponencia en sí no como luego tendremos a yo se nos explicará muy bien lo que es el congreso en sí no pues un poco queríamos saber eh, cómo se prepara una ponencia eh, en que eso ya con el título se va a basar la ponencia no un poco pues para que la gente eh, se anime a acudir no hombre una ponencia hay ponencias de varios tipos Hay una ponencia que puede presentar los resultados de una investigación histórica sobre un hecho concreto, sobre un dato concreto, y hay ponencias como la mía, por ejemplo, que pueden ser más de interpretación de unos hechos que son ya conocidos, y de intentar eh, localizarlos o darles un marco general en el cual resulten comprensibles. Entonces, pues eh, yo creo que es muy distinta la forma de preparar una que la otra. En el primer caso, pues evidentemente se trata de... de llevar y los documentos eh, que sean lo, lo más posible originales y entonces pues que sobre eso se desarrolle una tesis en uh -huh. cambio yo en, en mi ponencia no voy a aportar ningún documento original lo único que voy a aportar es una interpretación desde un punto de vista más de tipo filosófico social de lo que supone la implantación forzada de unas mugas de unas fronteras entonces eh, uh -huh. la idea general ha sido pues recoger Eh, un poco de información teórica que ya conocía yo previamente sobre el concepto de frontera o el concepto de Muga y después lo que sucedió a analizar lo que sucedió realmente en nuestro país a partir pues, de que fueron produciéndose las sucesivas conquistas de, de Castilla en principio eh, yo me voy a centrar más en lo que fue la, la conquista de 1200 eh, por lo que supuso pero también voy a hablar de la de 1512 En el caso de la de 1200 está muy claro que lo que hubo fue, pues que lo que era un continuo humano, social, eh, a lo largo de todo lo que era el reino de Navarra, pues evidentemente quedó fraccionado. Se estableció una relación de fuerzas, digamos, entre lo que eran los conquistadores castellanos y lo que eran los defensores del reino, y eso marcó una frontera. Esa frontera fue utilizada por los conquistadores pues para... ...la población que quedaba dentro de su territorio... ...empezar de alguna manera a cambiar su, su identidad, su forma de ser... ...y eso fue progresivo, pero con eso consiguieron crear... ...que lo que era antes un solo pueblo y una sola sociedad... ...pues progresivamente fueran diferenciándose... ...e incluso ya lo que es lo, lo peor del asunto desde el punto de vista... ...de nuestro país es que esas identidades que fueron promocionando que fueron creando, las enfrentaron unas a otras y eso llegó como conclusión también, pues a que hubo cuando fue la conquista de 1512 pues eh, participaron también en parte, aunque forzadamente, pero también tuvieron que participar en lo que fue la conquista de la Alta Navarra. Entonces todo eso lo intento analizar un poco y lo intento ver desde una perspectiva pues general de lo que es el concepto de frontera y luego cómo fueron fortificándola, cómo fueron creando toda una red de villas en lo que fue, eh, en lo que era esa frontera que habían creado artificialmente y cómo mm, provocaban conflictos con los de otro lado, es decir, con los que quedaban conocidos como navarros. Y de ahí, de esa época, pues es cuando surge la dicotomía esa infernal entre vascos y navarros, evidentemente es una cosa que ya se ha dicho muchas veces, pero cuando un pueblo tiene un nombre eh, gentilicio como es el de vascos y un nombre político como el de Navarro o de Navarra, pues eh, prevalece siempre el político. Un portugués será el uso pero básicamente es portugués y un, un magiar será húngaro y básicamente húngaro pues nosotros también, lo que pasa es que claro los conquistados por Castilla a partir de 1200 pues no podían seguir llamándose navarros porque ya formaban parte del reino de Castilla por justo derecho de conquista entonces siguieron con la denominación gentilicia con la denominación étnica llamándose vascos y en cambio los navarros del otro lado fueron navarros y lo que hicieron fue ahondar en esa división creando enfrentamiento entre las dos donde no había habido nunca y entonces con eso lograban la partición también de la población del país con lo cual pues afianzaban su, su dominio y su conquista ...tuvo cuando ocurrió la de 1512... ...pues sucedió algo parecido cuando se estabilizó la Muga... ...entre la Alta y la Baja Navarra... ...en el año 1530... ...cuando fue cuando las tropas del emperador abandonaron la parte de, de Baja Navarra... ...entonces ahí siguió el, el reino independiente de Navarra... ...en la Baja Navarra y en Bearne... ...y crearon también otra frontera artificial... ...que es la, la que ha dividido los estados español y francés con la consiguiente creación de identidades eh, que en fin, que pues con todas las consecuencias que ha tenido y que tiene hoy en día, pues analizo todo eso en mi ponencia. Precisamente eh, coldo este mismo mediodía tenemos la oportunidad de compartir eh, una comida varios miembros de Navarrete Taldea y nos referíamos a estas recientes noticias que nos llegan desde Quebec que nos llegan también desde Cataluña, donde tenemos también esas dos localidades que eh, han realizado una eh, declaración de independencia de forma absolutamente unilateral y precisamente hablando concretamente de Cataluña, algún compañero de Navarrete ya decía, así a micrófono cerrado por así decirlo, que los catalanes lo tienen más fácil porque no han sufrido esa disociación eh, por mor de esa frontera, ¿verdad? yo son catalanes desde Perpiñá hasta Perpiñá bueno, hasta, hasta Tortosa, en realidad los países catalanes llegan mucho más lejos, pero claro. quizá yo entiendo a mí que en esa ponencia Coldo tendremos también la oportunidad de escucharte hablar lo que lo que supone también eh, digamos en, en la vertiente política de la lucha política que este país, eh, Navarra, está tratando de llevar a cabo para eh, emanciparse de España y Francia. Hombre, evidentemente pues todo lo que planteo decir en el Congreso en Leisa tiene una actualidad política pues muy importante, o sea, es evidente que la historia está basada en hechos, pero la selección de los hechos y la forma de interpretación de los hechos está hecha siempre desde los intereses del presente. Y entonces los intereses del presente evidente es evidente que yo los planteo desde la perspectiva de la necesaria recuperación de Navarra como un Estado europeo. ¿Por qué? Pues porque precisamente desde todo punto de vista, no solo de supervivencia estricta, sino incluso de una vida más o menos... Pues decente y en igualdad de condiciones con los otros pueblos del mundo, necesitamos ese Estado independiente. Entonces, claro, todo está hecho desde esa perspectiva y, bueno, pues eso yo creo que se va a notar perfectamente. No no voy a ser muy explícito en cuanto a hablar de, de la cuestión de la necesidad hoy en día del Estado, pero sí que va a quedar plasmado, yo creo, con bastante claridad y, desde luego, si hay alguna pregunta alguna intervención, pues quedará más claro todavía. Respecto al caso de... de Quebec, pues parece que los resultados han sido buenos para los partidos, vamos a llamar, quebecuas o como se le quiera llamar. Y respecto al caso de Cataluña, pues ahí tenemos que tener cuidado con el tema de las comparaciones, porque hay gente que intenta comparar el país valenciano con Navarra, el país valenciano con relación al Principado. Y yo creo que esas comparaciones no son válidas, porque históricamente Cataluña, el país valenciano y las islas, etcétera constituyen una unidad... ...pues en una comunidad lingüística... ...y constituían, han sido parte de la corona de Aragón... ...pero en cierto momento también han sido dos estados distintos... ...quiero decir que han sido uno el Principado de Cataluña... ...y el otro el Reino de Valencia... ...cosa que no ha sido en nuestro caso... ...en nuestro caso el núcleo fundamental, simbólico, político, etcétera... ...del país es eh, Navarra... así ...en cambio en los países catalanes yo creo que ha podido haber... ...más bien una bicefalia o tricefalia... ...que formaban una confederación... ...pero sin una clara preponderancia de uno de ellos... ...o uno de ellos, aunque eh, desde el punto de vista de... ...en el tiempo, cronológicamente, es anterior el Principado... ...porque, con claro, Valencia se constituye al ser conquistada... ...por Jaume I, eh, pero vamos, pero en nuestro caso... El, ...el núcleo importante es el núcleo navarro... ...es un núcleo que da sentido a todo el conglomerado vasco... ...o sea, a todo lo que es eh, eh, esa constelación vasca... ...que hoy en día está tan dividida y partida... ...tiene su origen en la unidad navarra y desde luego eso es lo que lo que tenemos que basarlo y lo que digamos, lo que he escrito y algunas veces y decimos muchos pues que es el paradigma navarro no solamente el que nos permite interpretar la historia hasta hoy sino el que nos permite plantearnos a futuro esa, esa unidad de, como sociedad y como nación que somos uh -huh. eh, cuando quería comentarte porque bueno los que hemos podido hemos tenido el placer de, de acudir a alguna de tus conferencias o por los diferentes sitios de, de la navarra ocupada como solemos decir eh, tú crees que o sea este mensaje que estás o que vas a transmitir en, en lecha creo que sí en lecha eh, que cada vez va habiendo hasta al final es una percepción eh, de cada uno va viendo como más conciencia de que realmente son unas mugas impuestas tanto físicas como mentales hombre yo creo que no debemos no debemos confundir los deseos con las realidades Evidentemente el deseo de muchos hace que las cosas se conviertan en realidad Pero hoy por hoy todavía creo que existe mucha excesiva aceptación de lo que son esas mugas Incluso a la hora de concebir el país Cuando se habla de Euskal Herria como Zaspiak Bat estamos aceptando una gran cantidad de, de conceptos que nos han sido impuestos es decir que la, el, el sistema de dominación que nos ha, que nos ha impuesto que se ha impuesto a navarra lleva implícita toda esa esa diversificación otra cosa es que bueno con el paso del tiempo ahí se hayan creado una serie de, de identidades parciales pero yo creo que esas identidades tienen que estar desde el punto de vista de Político, si queremos tener un futuro, pues planteadas de cara a la unidad de, de lo que es el Estado de las provincias. Al final, eh, o los territorios históricos son unas divisiones fruto de la, de la ocupación, de la dominación y de la subordinación. Son las palabras de Coldo Martínez Garate. Coldo, una vez más te tenemos que dar las gracias, te deseamos eh, además que disfrutes, sabemos que lo vas a hacer en ese tercer Congreso de Historiadores de Navarra y, bueno, ojalá que nos podamos ver por allí. Estudios. Muy bien, pues nada, encantado de haber estado con vosotros y pues es leitza arte. Es que recasco. No es bueno, vale, pues, pues, agur. Desde Gasteiz, para la Gran Navarra, Ordago Navarra. E <sweat> cos'i Koshikodia laster mugarkaitza kapaltzak agianbazter ezbazter presontegia Karikatia juti So di yon kantazal eskuti Karikabarna eskiti Aviati Entzutenari sara or Alabedi irratia Continuamos en Ordago, Navarra, desde Alaved y Ratía, un programa que emite el grupo de Navarra Tetaldea. Y en este especial, el Congreso de, de Navarralde, el tercer Congreso, pues tenemos, digamos, al tercer invitado, que, bueno, no sé si es más importante, pero ahora mismo es el director del Congreso, ¿no? Eh, Joseba Sirón, Arracha al León. Arracha -al León. Eh, pues nada, hemos estado hablando antes con Ángel Recalde y, y con Coldo Martínez Garate un poco haciéndonos la, la introducción al Congreso, cada uno en su aspecto, y a ti, pues bueno, ya preguntarte sobre el Congreso a fondo, ¿no? Eh, pues no sé, además de que es el tercero, pues no sé, haznos un poco una introducción de, pues como es el tercero, ha habido otros dos anteriores, ¿no? Sí. ¿Qué, sí. ¿qué recorrido va teniendo el Congreso? ¿Qué, qué vamos, no sé, ¿qué, qué cuerpos ha dejado los anteriores? Sí. Bueno, pues eh, pues diría que a, por el momento es muy bueno y, y, y yo creo que además la cosa va a seguir así, ¿no? Hace dos años, cuando nos planteamos el primero de los congresos que se celebró en, en Viana, en septiembre del 2010, pues eh, la verdad es que pues eh, nos lanzamos un poco a, a la aventura, sobre todo por la, por la valentía que tenía en aquel momento la dirección de Navarralde, Y bueno, aquel congreso fue, pues eh, yo diría una apertura de, de ojos, ¿no? Porque tuvimos la ocasión de, de juntar a, a, a, bueno, la mayor parte de la gente, yo diría la gente más importante o más interesante que ha escrito sobre la conquista en los últimos años, y entonces pues prácticamente tuvimos ahí a todos los autores que por así es que se han a la historiografía de la, de la conquista, ¿no? Allí se abordaron sobre todo los, los grandes temas, ¿no? Y, y hoy en día, pues cuestiones que cualquiera que se haya acercado al tema, pues eh, tiene muy claras, pues en, en aquella época todavía no estaban tan claras, ¿no? Por ejemplo, ahora ya casi nadie discute que no fue una, una anexión, eh, sino que fue una conquista, y tampoco nadie defiende que fue una unión pacífica, sino que hoy en día está muy claro y todo el mundo sabe que fue una conquista, pues eh, a sangre y fuego, por otra parte, como han sido todas las, con las conquistas de la historia, ¿no? Y el año pasado en, eh, en Oñate, pues eh, por una parte es cierto que se siguieron eh, profundizando algunos de estos temas generales sobre el, el, la conquista de 1512, pero también eh, aprendimos, por ejemplo, y tuvimos ocasión de, de escuchar de primera mano pues que en realidad Navarra pues ha tenido... que no se puede hablar de la conquista, sino de las conquistas de Navarra, ¿no? Y, y conocimos con... Eh, pues, tuvimos oportunidad de conocer con más detalle, por ejemplo... Eh, pues eh, como en 1200 hubo una, una conquista previa de toda la navarra occidental diríamos y, y además una conquista que pues como decía antes pues que fue violenta por, por los documentos que conocemos ahora conocíamos ya algo de, de los el terrible asedio de vitoria pero también supimos no, tuvimos noticias de, de la conquista de san sebastián y de la destrucción de las ...de las defensas de Getaria en 1200, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego, también, por último, yo, pues, lo que resaltaría de los últimos congresos... ...también tuvimos oportunidad de que nos contaran los, los especialistas... ...cómo, eh, paradójicamente, esos territorios que habían sido conquistados en 1200... ...se utilizaron como lanzadera logística para la conquista de la Navarra residual en 1512. En cualquier caso, eh, eh, Joseba Arrachaldeón, eh, soy Raúl. Eso, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Eh, yo entiendo también que el hecho de celebrar este tercer congreso en el año del pentacentenario también tiene... No solo ya su morbo, que seguro que sí, sino que también entiendo yo que todos los ponentes que van a participar en esta convocatoria pues también tienen en cuenta que desde el gobierno de la Navarra reducida ya se ha hecho también, por así decirlo, una especie de contraprogramación, ¿verdad? Tiene su importancia, quizá también por eso este congreso, esta tercera edición. Bueno, eh, pues eh, pues no sé qué decirte, porque a, a decir verdad, eh, yo en este en este año del 2012 esperaba que iba a haber sobre todo y fundamentalmente un debate historiográfico Pues intenso, yo pensaba que iba a haber aquí una, una uno pues unas eh, andanadas, por así decir, de un lado y del otro y además las esperaba con ilusión, porque yo creo que en el, en el debate histórico como en cualquier eh, debate eh, científico, pues es bueno que haya controversias, pero es que yo aquí este año la verdad es que prácticamente no he oído eh, hablar no he oído no he oído el ruido más que de una de las partes. Por parte de las versiones oficiales, la verdad es que he oído muy poquito. Durante años han estado manteniendo con total impunidad una serie de, bueno, diríamos de, de una versión, por no decir una serie de imposturas, y ahora va resulta que cuando por primera vez se encuentran que hay una generación, toda una generación de historiadores que cuestionan esa versión oficial en vez de, de entrar al debate, que es lo, lo saludable, pues eh, se han retirado y, y han dado la callada por respuesta. Cierto es, eh, como mencionabas tú antes, que hubo una especie un, un, un amago de amago de congreso, que fue en realidad un congreso con números clausus, al cual fueron una serie de invitados, y en la cual única y exclusivamente se limitaron a repetir los datos que estaban ya publicados hace muchísimo tiempo, y sin entrar a ninguna de las cuestiones Que, que se han planteado en los últimos años eh, como, como un debate. no o sea Es decir, convocaron un, un congreso justamente para no cumplir las premisas fundamentales de cualquier congreso, que es decir, cosas nuevas. ¿no? O sea, repitieron las mismas imposturas que llevan décadas publicadas y que eh, hoy en día ya en los congresos de navarralde y en otros congresos que han organizado otros agentes sociales están absolutamente desmontados. <risa> y eh, Joseba eh volviendo al congreso eh, bueno, vemos que lo habéis dividido en tenemos como en cuatro apartados, ¿no? El, sí. el idioma, las mugas, impuestas, los castillos y las consecuencias de la conquista, ¿no? Sí. Y lo curioso, bueno, por lo menos a mí me llamó la curiosidad sí. que que, eh, que aparte de las ponencias luego hay unas mesas redondas con gente que no es ponente, ¿no? Pues sí, efectivamente, eh, eh, claro, porque en, en resumidas cuentas, claro, nosotros lo que nos gustaría es eh, dar cabida a, a muchísima más gente y hay, yo diría, pues eh, en este momento mucha gente que tiene muchas cosas que decir sobre sobre el tema de la conquista, pero eh, la verdad es que, bueno, pues el, el, el, hemos apurado al, al máximo el, el programa, hemos estrujado los horarios, todo lo que hemos podido, hemos descentralizado el Congreso para precisamente para poderlo ampliar a, a cuatro días Y, y, ...y claro, con que todo el mundo a pesar de todo... ...pues probablemente no tiene cabida... ...y el tema de las mesas redondas puede ser una manera por así decir eh, dinámica de complementar las, las ponencias ¿no? las ponencias tienen una estructura si se quiere más académica aunque luego siempre hay turnos de, de intervenciones y de preguntas y de interpelar etcétera pero eh, pues probablemente es el, el tema queda mucho más enriquecido si luego hay una mesa redonda en la cual los propios eh, contertulios pues se interpelan etcétera etcétera Que, por cierto, hablando de una de esas eh, mesas redondas, estamos eh, contemplando aquí mismo en este estudio de Alaved y Herratia el programa previsto para el día 14 en Agoit, eh, como eh, las ponencias eh, giran en torno a a la arqueología a sí. los castillos y precisamente ya hablábamos hace unos minutos, Joseba, hablábamos con Ángel Recalde sobre eh, la importancia que tienen también los castillos en cuanto, eh, digamos una visualización de lo que fue el poder político del Estado claro. de Navarro y precisamente eh, también hace unos minutos teníamos oportunidad de hablar de lo que está pasando en Araba, que es donde nosotros nos encontramos con esas sí. excavaciones del castillo de Zaitegui, del castillo de Corres y como las propias instituciones alavesas se están encargando de frenar Nos, esto no suena mucho, ¿eh? No es una Plaza del Castillo, por poner un ejemplo muy recurrido. Sí, sí, y a Castillo de Irulegi, y al castillo de, a muchos castillos, sí. sí. Bueno, eh, claro, eh, tenemos que ir al, al origen del, del tema, ¿no? Claro, los eh, los castillos eh, de, de Navarra, en general, digo, yo digo Navarra, me refiero a Navarra Osoa, sí. a Navarra completa, la verdadera Navarra, a la Navarra histórica, pues eh, estaban dotados de una serie de, de castillos... Que, eh, claro, hoy en día si los eh, viésemos y si los visualizáramos de nuevo, pues alguien podría preguntar, eh, primero, eh, ¿quién hizo estos castillos? ¿Quién construyó estos castillos? Y la respuesta pues sería incómoda. ¿no? Sí. Y luego podríamos decir, ¿para qué los construyeron? ¿Para defenderse de quién los destruyeron? Y sobre todo, ¿quién los destruyó? Y claro, todas esas respuestas... ...son muy incómodas y incomodan muchísimo a, a lo que hoy en día es eh, políticamente correcto. no Tenemos que tener eh, presente que eh, cuando se destruyen los castillos... ...y singularmente los castillos de la Alta Navarra, pero en general todos los castillos... Eh, ...se destruyen no porque sean una amenaza propiamente dicha desde el punto de vista militar... ...porque eran castillos obsoletos y, y, y no tenían una funcionalidad como tal... Se destruían sobre todo y fundamentalmente para, eh, porque habían sido durante siglos el símbolo del poder y de la legalidad establecida y entonces eh, la manera de invisibilizar a esa legalidad y de invisibilizar en, defini en definitiva al Estado Navarro, pues la mejor manera, como digo, era destruir esos, esos castillos, no echar un, una buena capa de tierra sobre ellos. Claro, hoy en día que hay iniciativas eh, encaminadas a recuperar todos estos eh, castillos, pues, claro, eh, de nuevo, una vez más, surgen las mismas las mismas Eh, cuestiones ¿no? Que en lo alto de cualquiera de los pueblos, de cualquiera de los realdes de Euskal Herria, haya una una iglesia eh, al lado de donde hubo un castillo, no supone ningún problema. ¿no? Que haya una iglesia, restaurar una iglesia, recuperarla e incluso habilitarla, no supone ningún problema. Claro, el tema de los castillos es diferente, porque, eh, como decía antes, eh, puede suscitar una serie de preguntas cuyas respuestas no nos gustan. Con el... De, bueno, el... Ya para ir terminando hoy, Joseba. Sí. Eh, como el, ahora os comenté el tema de los castillos, el de las mugas nos lo ha comentado más o menos Coldo y, sí. y de las consecuencias, Ángel, ¿no? Pues un poco sobre la primera la primera jornada acá en Arrasate, ¿no? la más sí. cercana, ¿no? Sobre la pérdida de retroceso del idioma, ¿no? Porque es muy sí. últimamente entendemos que o por lo menos vamos viendo que cada vez se va ligando más eh, la diferenciación en euskalkis con las consecuencias de la conquista, ¿no? No por algo de aislamientos. Bueno, pues eh, ese es el tema, ¿no? Y yo también, eh, pues eh, de cara a, a estas eh, ponencias del, del viernes, pues estoy interesadísimo porque para mí es también algo muy novedoso, ¿no? Bueno, he tenido la, la oportunidad de, de ojear las, las ponencias y me parece que son eh, sumamente interesantes porque plantean eh, cuestiones nuevas, ¿no? Hombre, el desde luego la, el, el tema de, de coldo suazo más o menos ya es conocido es la, la, la, la, la, la, la, el hilo argumental de las tesis de coldo suazo sobre eh, los euskalkis sobre los dialectos de la euskera va más eh, ligada sobre todo a los al devenir político no a las a los avatares políticos de euskarría, buscarría ¿no? y como pues en un momento dado bajo una unidad eh, política <coughs> sobre todo pamplona que era la, la capital proyectó Por así decir una serie de De, de, ...de valores lingüísticos, etcétera... ...y cuando esa unidad se fracciona... ...vendría a ser realmente cuando... ...toda, eh, toda esta di variedad eh, dialectal... ...pues bueno, pues va adquiriendo más nuevos, ¿no?... Eh, ...también eh, me parece interesantísima... ...la, la ponencia de, de Jean-Louis Davant... ...el eh, Suberotarra... ...porque él también eh, plantea y aborda una cuestión... ...pues eh, difícil, como es el decir si realmente... ...la, la conquista, la conquista de la, de la Navarra reducida... Eh, ...tuvo eh, influencia en la, en, eh, en, el, en la reducción del espacio del espacio geográfico lingüístico de la euskera. ¿no? Y, y la verdad es que la ponencia me ha parecido interesantísima... ...porque sobre todo analiza no tanto el hecho de la conquista, el hecho militar en sí... ...sino sobre todo el, el sometimiento eh, cultural que vino provocado por la conquista, ¿no? que, que va a ser en realidad el que va a producir esa reducción del espacio de la euskera. Y luego, claro, la ponencia de Iña Aquilaza de cara a una normalización lingüística, pues me parece algo que, que ya incluso trasciende el interés del, del historiador y ya a cualquier persona que esté interesada en el tema de la normalización y, del, y de la euskera, pues, pues me parece que pues es fundamental. Es que recasco, eh, Joseba Sirón, lo recordamos, eh, director de este tercer congreso de historiadores de Navarra que comienza este mismo viernes, como bien comentaba él, en Arrasate, esas 13 eh, sedes más que son las de Leitza, Agoitz y Iruñea, donde vamos a poder disfrutar uh, de estos auténticos eh, ases de la historia cristiana que van a ayudarnos, eh, como siempre, a los que ya llevamos unos años eh, militando y a aquellos que todavía no están demasiado puestos en memoria histórica. Sin más, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí, Joseba. Que vaya todo es muy rico, bien con ese congreso y un fortísimo abrazo. Eh, a a es que ricasco. Agur. Agur. Estás escuchando Ordago Navarra, en Alavedi y Ratia. Tres minutos escasos para que den las 8 eh, Tenemos que hablar de esta agenda La dejamos justo para el final Simplemente recordar a nuestros oyentes Que este mismo día 8 Es decir, eh, pasado mañana, viernes eh, En Santa... Salvador. Perdón Eh, no, pasado mañana es viernes si es día... Ah, no, pero, pero es el sábado, efectivamente, que hoy es día 5. Gracias, Íñigo, tenemos en Santa Bárbara ese gaú y allá día y también recordar que eh, tenemos la oportunidad de disfrutar de Navarrerri tanto en Donostia eh, como en Sopela. Sí, Navarrerri, que uh -huh. viene a ser que en estas dos localidades se va a celebrar como una un mercado de, de, de, ar, de productos artesanos, ¿no?, bajo productos artesanos de Navarra, ¿no?, uh -huh. en la que a la vez se dan charlas tanto de Navarralde como de gente... Mientras hace la feria y temas de charla O sea que animamos a la gente de Sopela y Donosti que se arriben Y también eh, sin olvidar que el día 9 De septiembre, en domingo Se podrá disfrutar en tutera De una Cantu Gira Nacional Por lo que se refiere también a la agenda eh, Que podemos eh, leer En la página web De Nafarroa Visidic Tenemos algunas eh, interesantes eh, bueno, Convocatorias Vamos a ver si las podemos efectivamente Tenemos una Escaljaya ...en Ordicia, el 8 de septiembre... ...concretamente este sábado... ...y eh, bueno, pues todas aquellas... Eh, ...conferencias... Eh, ...en ese congreso de historiadores... ...como ya hemos comentado antes... ...sin olvidar también que el 14 de octubre... ...tenemos una convocatoria... ...en Donapaleu, todos a Donapaleu... ...organizado por Desconquista Colectivo A... Eh, ...bueno, pues es una cita yo creo que también importante... ...para la semana que... para ...no, perdón, hablamos de... ...septiembre y octubre, bueno, esto va para el largo... ...efectivamente... Arracha el león, Pocho Arracha león, somos Pues aquí ya nos ves, en la Oso. brecha otra vez Y <risa> bueno, ya contando contigo también para que, digamos, nos, nos avances un poco lo de este año y vayas haciendo el cierre Lo que va a ser la temporada 2012-2013 aquí en Hordago Navarra Sí, pues ya va a ser la cuarta edición, el, digamos la cuarta temporada que estamos en, en Aladoy de Ratía con, Agradeciéndole sobre todo a ellos... ...que nos preste los micrófonos a favor y divulgar nuestro mensaje... ...y bueno pues evidentemente dado el, las... ...bueno, el, el, políticamente los acontecimientos que se están desarrollando... ...pues hemos decidido adelantar el, el incorporarnos a, a la BDI... ...pues empezando hoy el, la programación... ...en vez de de octubre como teníamos pensado... Sí. ...y nada pues evidentemente pues, no, los acontecimientos se precipitan... ...en Cataluña ya están pidiendo la independencia... ...y estamos queremos saber lo que pasa aquí, en este país... ...con tanto que hemos alardeado de ser independentistas... ...a ver si en este momento ya pues, lo ejecutamos. Bueno, entendemos que... Poquito... ...que en seis meses se sabrán muchas cosas. Bueno, eso esperamos, ¿no? Pues, como todo el mundo sabe, en octubre... ...va a haber elecciones al, al Parlamento Autonómico... ...español de Euskadi, como decimos nosotros... ...y vamos a ver lo que lo, cómo se mueven los partidos... ...llamados nacionalistas y adversales... ...y nosotros, pues bueno, por eso adelantamos... ...nuestra programación, pues... ...porque creemos que es un deber el que estemos ya... ...en antena y analizando lo, lo que va a pasar... ...y que el pueblo se prepare... ...porque los cambios son inevitables... ...y parece que van a llegar más pronto de lo que esperábamos... Uh -huh. ...eso es un poquito adelantando... ...por lo que nosotros vamos a seguir con el mensaje navarro... queremos que es la estatalidad navarra... ...lo que nos acredita ante el mundo entero... ...como país y nación... ...y en eso vamos a seguir y, bueno incidiendo... Y, ...y bueno, pues dándole al público... ...otra perspectiva de, de... ...de punto de vista independentista como es el navarro... ...que creemos que pues no se asemeja para nada... ...a lo que conocemos hasta ahora... no ...entonces nosotros humildemente... ...vamos a poner nuestro... ...nuestras ideas en la mesa, digamos en el micrófono... ...y la gente pues, que tenga la oportunidad de escuchar otro discurso... ...que creemos diferente... ...a lo que hemos venido escuchando hasta ahora... ...de seguir colaborando con España... ...seguir pactando con España... ...y seguir participando en un país que está en absoluta bancarrota... ...y que económicamente pues los acontecimientos... ...lo están precipitando y nos están obligando... ...pues a pensar en la independencia más cerca de lo que creíamos ¿no? Eso va a ser un poco en lo que vamos a incidir durante toda esta temporada... Uh -huh. ...y esperando que igual a ver si podemos cantar... ...la declaración de independencia algún día lo más posible lo más antes posible. Muy bien Pocho, pues eh, desde luego estaremos ahí escuchándoos a los compañeros de Navarrate Taldea que miércoles a miércoles vais a seguir trayendo esa actualidad Navarra a las ondas de Alavidi. Muchísimas gracias, estaremos pendientes, Pocho. Pues nada, eskerrik que asko suei, ¿vale? Eskerrik que asko, eskatabad. ¿vale? Aurrer. Bainga, agur sí. bai agur. Bye, agur. Desde Gastéis, para la Gran Navarra, Ordago Navarra. Al filo de las 8 de la tarde Terminando, finiquitando ya este Último, este primer programa, perdón De la temporada, como bien decía nuestro compañero eh, Pocho eh, Ha sido un placer estar aquí, Inigo Mi agradecimiento y esperamos Efectivamente que los oyentes estén Al, al otro lado, deseando que llegue este momento De comenzar a escuchar Ordagona Barra cada miércoles, como eh, Siempre, de 7 a 8 de la tarde Pues como el placer es mutuo, nos despediremos Escuchando el El himno de las Cortes de Navarra Gora Navarra, es que recasco.